18.5, la temperatura de un día nublado pero un poco pesado en la ciudad de Buenos Aires Les damos la bienvenida a este, un programa en el que vamos a hablar de lo que pasa en las empresas Un poquito de economía, de política Nos ven y nos escuchan, obviamente, porque estamos en radio y tenemos camarita en www.solonegociosweb.com.ar Ponganle play ahí, así que nos pueden ver también Estoy medio tapado por el micrófono, vamos a acomodar esto ¿Está bien? Sí, estoy bien, ¿no? Perfecto. Saludamos a nuestro operador en esta mañana. Viajamos juntos en Bondi ayer y me reclamó que no lo vi. Tiene razón. O sea, creo que tiene razón, porque justamente no lo vi. Bueno, mientras vemos a San Paoli con cara de circunstancia en la tele. Complicado, ¿no? Lo que está pasando el partido de ayer. Papelonazo. Vamos a ver qué pasa. Faltan tres meses para el Mundial. Y ayer perdimos 6 a 1 con España. ¿Me preocupa? No, la verdad no. Estoy más preocupado... Entre comillas, ¿no? Preocupado, expectante Por lo que pase con Boca Y la Copa Libertadores que con lo que pase con Argentina Con el Mundial. Sorry, men, ¿qué va a ser? Así son las cosas, bueno Vamos a charlar de... Hoy tenemos un programa con mucho emprendedor Viste que algunas veces nos enfocamos en algunas Cuestiones más que en otras, bueno, hoy vamos a hablar mucho De emprendedores Si andás por la zona de retiro Hay una alerta porque se rompió Un caño maestro Un caño maestro de gas y hay bastante el a gas y hay alguna cuestión que tiene que ver con, bueno, algún cuidado especial que hay que tener. Así que si estás por la zona, viajando por la zona de retiro, que es una zona obviamente con mucho tránsito y sobre todo a esta hora, bueno, alguna, eh, alguna atención especial porque hay una situación especial como un caño de gas roto con todo lo que eso implica y porque puede haber eh, alguna demora en lo que refiere al tránsito y demás. Esto es una, un breaking news en algunos portales. Cuando evolucione un poquito más esta cuestión y se sepa algún, algo eh, más en profundidad, te lo vamos a contar acá en Solo Negocios. Bueno, justamente el gas es uno, de, es uno de los temas y no por el escape de retiro que está pasando ahora, sino por el aumento que se viene en abril. Hoy, mirá vos, qué, qué, qué, qué coincidencia no tan poco agradable porque hoy el gobierno va a anunciar las nuevas tarifas de gas se calcula que el aumento va a llegar a un 40% esto ya estaba previsto dentro del cronograma de aumento. pero bueno hoy es el anuncio oficial hoy el ministro de energía eh, Juan José Aranguren se va a parar frente a una tarimita no sé si en la sala de sí en la sala de, de conferencias del ministerio de del viejo ministerio de economía ahí en la calle Hipólito Yrigoyen iba a decir, señores, se viene el próximo aumento, se calcula como te decía, entre un 30 y un 40% para los consumos medios de aumento esto impacta en todo sobre todo en el tema inflacionario y ayer hubo otra novedad porque el banco eh, el, el banco central mantuvo la, tafa, la tasa de referencia en 27.25 y ahí confía que la, des, la, la, desaceleración, la desaceleración así se dice de la inflación eh, eh, se va a dar el comunicado del central dice que esta aceleración de, los últimos, de las últimas semanas es, te, es transitoria causando por, por, está causada por temas que tienen que ver con el dólar y que tiene que ver con justamente el aumento de las tarifas, el que se va a dar en abril el gas y los que se vienen dando desde principio de año que tienen que ver con transporte y otros, algunos otros eh, servicios públicos, pero bueno el banco central mantuvo la traza de referencia y confía en que esto se va a A revertir en breve. Esa es la estrategia del gobierno. Confiar que después del impacto del aumento tarifario de los primeros meses del año, para la segunda mitad, volvemos con la segunda mitad, Perdiendo velas a la segunda mitad del año, del, del macrismo, las cosas van a mejorar. Bueno, hablando de cosas que van a mejorar, hoy Macri va a anunciar una baja en la pobreza. Eh, son los números oficiales del INDEC. Y bueno. En esta, ...en esta necesidad de dar buenas noticias... ...se va a poner Macri al frente... ...el propio presidente al frente... ...de este anuncio, no es habitual... ...que estos anuncios eh, mensuales que hace el INDEC... ...con respecto a, a índices de, de... ...de pobreza mensuales, trimestrales y semestrales... Eh, ...los del propio presidente, pero bueno... ...el dato previo... ...que es del primer semestre del año pasado... ...el dato que se va a anunciar hoy... ...es del segundo semestre del 2017... ...el número previo es de la primera mitad del año pasado... Dice que la pobreza ascendía a 28,6%. Se espera, por lo que ha trascendido últimamente en los medios, que el número va a rondar el 26%. Dos puntos, es una, baja, es una baja importante. Obviamente que tiene que bajar mucho más. No te olvides nunca que este gobierno tiene la bandera de la, comillas, pobreza cero, comillas, entre entre sus principales logros y que Macri dijo que si no bajaba la pobreza era un fracaso y va a ser un, un fracaso su gobierno su gobierno o sus gobiernos vamos a ver cómo viene el tema reeleccionario pero bueno lo cierto es que hoy va a haber un anuncio de baja de por lo menos dos puntos y pico en los índices de pobreza se supone que indigencia más o menos se va a mantener igual pero bueno po pobreza baja te acordás en la primera eh, en, en, después de la primera eh, de la primera devalueta de, de Mauricio Macri el número había ascendido a poco más de, de 30% a 30,3% después como te dije en el, primer, en el primer semestre del año pasado bajó a 28,6% y ahora las cifras para el segundo semestre del año se supone que van a estar cerca del 26% bueno Macri hoy va a dar una conferencia de prensa, va a estar acompañada por la Ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y el titular del, mini, del Ministerio de Trabajo Jorge Triaca va a hacer una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos. Así que bueno, ahí lo tenés a Macri dando buenas noticias. Igual el número de pobreza rondando el 26% sigue siendo, sigue siendo alto, obviamente. bueno. ¿Qué más? Bueno, hagamos un resumen de lo que pasó. Yo la semana pasada me fui de viaje, estuve en Las Vegas, en el IBM Think, un gran evento que hace esta importantísima empresa de tecnología, donde presenta todo su portfolio de novedades y demás. Por ahí después te cuento algún poquito más de cuestiones. Pasa todo amigos por la inteligencia artificial Lo que hizo IBM fue hacer un, un evento en el cual hablaba de tecnología aplicada a los negocios Bueno, se viene muchísimo de inteligencia artificial, muchísimo de, de computación cuántica Te lo resumo fácil, ¿qué es la computación cuántica? Parece algo de ciencia ficción La computación cuántica se usa con computadoras que no parecen computadoras Parecen más como una lámpara de diseño, viste una cosa media rara con muchos tubitos Son cómputos, es un poco difícil, son cómputos que se realizan en temperatura como de 200 grados bajo cero y que no tienen nada que ver con la informática tradicional. Lleva el mundo de la física cuántica al, al mundo de la informática. Viste que la informática, eh, habrás escuchado alguna vez que es, usa un lenguaje binario de unos y de ceros. Bueno, la informática cuántica usa otro tipo de lenguaje con posibilidades infinitamente mayores de cálculos que es la informática tradicional. Y esto abre todo un nuevo paradigma de velocidad y de análisis de datos y de velocidad de procesamiento que hasta ahora es desconocido. Todo esto se viene hablando en los últimos 20, 30, 40 años de informática cuántica. Bueno, era una cosa de laboratorio. Ahora comienza a empezar a aplicarse en universidades, en algunas empresas. Comienza a hacerse real. Estamos en pañales con la informática cuántica pero bueno comienza a hacerse real en el mundo comercial y esto prometen los científicos de IBM y de otras compañías que trabajan en el tema va a cambiar para siempre la forma en que hacemos grandes volúmenes de cálculos eh, en negocios como logística análisis de clima y un montón de la banca el negocio financiero cuando tiene que analizar mucho dato del mundo financiero sabes que ahora está todo conectado estamos todos online bueno Para hacer un análisis de esos datos parece que la informática cuántica se viene con todo. Así que muy interesante. Dos días a pleno en, en Las Vegas, en, el, en este evento Think. 40, casi 35.000 personas en este evento, el evento más grande de la historia, de, de, la historia de, de IBM. Ahí en el hotel Mandalay Bay en Las Vegas contando todo lo que se viene en tecnología aplicada al mundo de los negocios. Muy interesante. Los amigos de de, de IBM, gracias, gracias por la invitación y por eso nos perdimos de contarte un poco todo el quilombete que pasó con, con Facebook y toda la filtración de datos y demás, que fue la semana pasada las noticias que hoy Mark Zuckerberg eh, va, anunció que va a ir finalmente a declarar eh, al Congreso por todo este escandalete de Cambridge Analytica esta, esta consultora que aparentemente hizo uso indebido de los datos de Facebook y los habría aplicado a algunas campañas algunas campañas políticas la campaña de Trump en Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra y algunos dicen también campañas políticas acá en la Argentina porque los capos, los dueños de Cambridge Analytica tienen vínculos con el gobierno, el gobierno salió a decir sí, en algún momento nos ofrecieron servicios pero nunca los contratamos vamos a ver si eso es verdad o no es verdad por ahora le queremos a lo que dice Marcos Peña y la gestión cambiemos que no tiene nada que ver con Cambridge Analytica pero bueno, ahí tenés esta, esta cuestión Zuckerberg está con cara de compungido, yendo haciendo alguna declaración en los medios un poco tibia. No termina de pedir, de pedir perdón Zuckerberg y de informar bien qué están haciendo eh, con los datos. Es un momento complicado para, para Facebook en medio de todo este escándalo. Los medios tradicionales lo están atendiendo y le están pegando como en bolsa, ¿no? Y está bien, porque es una pelea y es una lucha. Y los medios tradicionales, los diarios, los canales. Los portales que pertenecen a los medios tradicionales Se la están cobrando Porque hace algunas semanas Facebook anunció que Le iba a dejar un poco de lado Vos sabés que en este momento De cambio para la industria de los medios Tener las redes sociales Y difundir noticias por las redes sociales Es muy importante para la salud Y la supervivencia de un medio digital Hace algunas semanas, un mes más o menos Facebook cambió algo de su algoritmo y Dijo, bueno, ahora vamos a mostrar más gatitos Y amigos y qué sé yo Y menos noticias Bueno... Ahora le cae todo este problema Y Zuckerberg tiene que salir a poner eh, eh, A dar explicaciones Por medio de solicitadas ¿Y dónde las pone? En papel, amigos En el New York Times, en el Washington Post En The Guardian, en Inglaterra En los medios tradicionales Una red social saliendo a pedirle perdón A sus usuarios porque aparentemente Hubo unos chanchullos con el tema de los datos privados ¿Y dónde pone la, la pedido, el pedido de disculpas? Medio tibio igual, Marque ¿eh? Medio tibio lo pone en los diarios Amigos, así que bueno, estamos Frente a un periodo de mucho cambio y mucha cuestión que tiene que ver con los medios tradicionales y los nuevos medios de comunicación. Ya te vamos a ir contando más de este kilombete que tiene en el centro de la escena a Mark Zuckerberg y a Facebook. ¿Habrá conexión argentina con esos datos? Algunos dicen que sí. Esta investigación va a salir, aparentemente Zuckerberg no va a ir a declarar a Inglaterra, pero ya confirmó que va a ir al Congreso de Estados Unidos. Obviamente lo van a llevar de las orejas si no quiere ir a, a Inglaterra, puede decir que no al Congreso de Estados Unidos vas a tener que ir amigo Mark bueno este fue un poco el resumen de las cosas que están pasando en este momento vamos a hablar mucho de emprendedores te decía bueno y ya ahora deja de tener la alertita roja y dice alarma por un escape de gas en retiro se rompió un caño maestro y no puede detener la fuga el olor se percibe a varias cuadras de distancia muchos automovilistas se quedaron atrapados en el tránsito lo que te decía hace un ratito bajaron de, su, de sus vehículos por temor a una explosión bueno complicado El tema en retiro Te vamos a ir contando Qué está pasando Si andás en auto por ahí Cuidado si, si estás por ahí viviendo Y sentís olor a gas Bueno, ya sabes Lo que está pasando Vamos a poner un poquito De música Tanda Y volvemos Con más Solo Negocios Recuerden www.solonegociosweb.com.ar Nuestra página en internet Y nuestro usuario de Twitter Es arroba Solonegociosweb Ya volvemos Auspicia este programa En Telecom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 Estrategias Productos, productos Tendencias Y el rum rum corporativo Si pasa en las empresas Lo encontrás en Solo negocios Bueno, volvimos Después de la tanda y de un poquito de música No tenemos tiempo amigos, voy para, para, para música ¿Qué se le va a hacer? Bueno, ayer hubo una, una noticia eh, Que salió en algunos diarios Después tuvo repercusión en algunos portales Desde mayo los bancos van a cobrar 1% a las empresas por depositar en efectivo. Esto tiene que ver con la idea del Banco Central. Vos sabés, esta gestión Sturzenegger, desde que asumió el maquerismo, tiene como, como meta y como uno de sus, de, sus, de sus faros reducir la cantidad de efectivo que anda dando vuelta por la calle. Desapareció el billete... El billete de 2 de, de pesos o está por desaparecer ahora en pocos, en pocos días finalmente. Se va a reemplazar por monedas y el resto se va a destruir. Así que no more billete de, el azulcito de 2 de pesos. Así que el central está con esta idea de reducir el volumen de billete en la calle vamos a intentar entender un poco más de qué se trata esto, de que los bancos van a cobrar a las empresas por depositar en efectivo y si se puede trasladar a tu bolsillo o no, para eso vamos a hablar con Gustavo Gómez que es el CEO de Gire Rapipago, la, la, la marca comercial de Gire de Rapipago y que además Gustavo es presidente de CAE CAE6, la Cámara de Empresas de Cobranza Extrabancaria justamente eso es Rapipago una empresa de cobranza extra bancaria Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos contás un poquito qué es esta, esta disposición del, del central, cómo van a empezar a cobrar los bancos, qué rol tienen ustedes en esta, en, en esta cuestión y cómo le puede afectar al, al bolsillo del cliente final, ¿o no? Ok. Bueno, el, el, la temática, digamos, de, del achicamiento efectivo viene ya desde hace un par de años. En realidad, hubo que, todos estos años hubo que ir haciendo como ajustes eh, no sé si te acordás, pero hace dos años atrás no teníamos un billete más grande que el de 100 pesos claro. eh, esto vino, bueno, apareciendo billete de 200, de 500, de 1000 pero se va dando una particularidad que es el problema oh. del volumen, entonces ¿qué pasa? Los, los bancos en general tienden a atesorar para, para su posición de efectivo mínimo eh, los billetes más grandes y sigan circulando todavía billetes de, de 100 pesos de 200 en, en gran cantidad por una, Me imagino Entonces, en principio por una cuestión de, de, de espacio, ¿no? Obviamente que sí, ocupa sí, más sí. lugar 10 billetes de 100 pesos que 1.000. Claro, claro, por supuesto ese es uno de los puntos. El otro punto es que eh, por el otro lado, digamos, el argentino y en general pasa mucho en Latinoamérica tiene la el hábito de utilizar todavía mucho efectivo, de hecho que este, las cifras que se mueven en lo que es nuestra industria, en, en nuestras industrias de servicios, que está muy enfocada a lo que es base de pirámide, porque no nos olvidemos que los servicios de cobranza como RAPIPA o PAUPAS y de otros que están dentro del, del mundo nuestro, eh, lo que tiene es una especie de rol social, porque la, la gente que utiliza este tipo de servicios son los, los laburantes que en general se mueven eh, con, con el, el ingreso que le viene por, por, por el día, o bien también mucha gente que elige, también prefiere utilizar el efectivo como una alternativa para este, pagar sus cuentas Entonces, claro. para que tengas una orden de magnitud, eh, entre todos los operadores estamos calculando que cerca de entre 15 y 20 millones de personas utilizan por mes este tipo de servicios y movemos cerca de entre 70, 60 a 70 mil millones de pesos por mes en efectivo que, que funcionan en, en este tipo de sector. Entonces, ¿qué pasa? Somos el, el sector que mueve más cantidad de efectivo eh, en la Argentina, lejos de, de supermercados y cadenas de, de, de estaciones de servicio, que también mueven mucho, pero esta industria es muy, muy dependiente del efectivo. De hace ya un año que venimos trabajando muy fuerte en transformar de hecho que se ha implementado en los últimos meses la, la alternativa de poder pagar con, con tarjetas de débito. Entonces vos podés hoy pagar una factura en efectivo en tarjeta de débito y tenemos un poco un compromiso de ir este, educando para que la gente que muchas veces cobra a través de una tarjeta planes sociales, jubilaciones y cosas por el estilo, pero tiene la costumbre de eh, ir al banco, sacar toda la plata y moverse, vivir en efectivo. Entonces esto es un desafío que hay de, de transformación. Ahora, mientras eso sucede, ¿qué pasa? Los bancos tienen la problemática de los costos que implica mover este efectivo, desde los costos de transporte de caudales, que es el, digamos, de alguna manera que se viene beneficiando en los últimos años eh, en, en todo esto, porque los volúmenes, las necesidades de, de, de, de apertura de sucursales de los bancos que tienen que tener la posición como para poder cargar un cajero automático o poder atender a jubilados o este tipo de cosas, hacen que la logística de movimiento efectivo es todavía carísima y además... Eh, genera eh, problemas de disponibilidad para los bancos que hacen que los bancos tengan de alguna manera un perjuicio financiero por, eh, por no poder colocar los fondos a tiempo o en el banco central o en, entre otros bancos compensándolo para que el, digamos, el, el, todo el sistema termine cerrando okay. esto eh, por eso suena muy técnico pero de alguna manera es lo que va generando que, eh, que haya mayores costos por el uso del efectivo, ¿no? Bueno, y ahora la idea es que las empresas que depositen, además los bancos les van a cobrar, les van a cobrar un, un, un 1%, ¿no? Claro, los bancos lo que nos están notificando, no solamente a nosotros, sino también a otros sectores como las empresas de distribuidoras de cigarrillos, las empresas que se dedican al tema de combustible, les están notificando que va a haber costos, eh, en algunos bancos van entre el 6 por mil al, al 1%, en general es la banca, la banca privada, la banca pública, tiene otra problemática, digamos la banca provincial y si público, pues ellos tienen mucho, mucho pago, ¿no? Hay, hay, hay bancos que tienen el perfil de ser más recaudadores y otros que tienen más perfil de ser más pagadores. Claro, la, el, ¿no? la, los empleados públicos y demás, por ejemplo, claro, en el interior. Claro, claro, claro. La, la gente, digamos, de, no sé, Banco provincia Banco Nación, Banco de Córdoba, es decir, los bancos... Provinciales tienen características de ser muy pagadores. Entonces, bueno, son los que habitualmente absorben los fondos que los bancos más recaudadores, que son la banca privada, este, tienen disponibilidad. Ahora, ese proceso de transferencia de un banco a otro tipo de banco, y que en el caso nuestro también pasa por nosotros, hace que toda esa logística, el movimiento de fondos sea cada vez más costosa, y lo que, bueno, el central de alguna manera, en las reuniones que vamos teniendo también con ellos, nos dice que ellos lo que quieren es priorizar el uso. De, de las cuentas, ¿no? Porque en general el nivel de, de cantidad de cuentas que hay disponibles en Argentina es alta. Podemos decir que alrededor de un 70% de alguna manera la gente tiene eh, una, cuen, una cuenta, aunque sea para cubrir un plan social. Lo que pasa es que de ese 70%, a lo mejor la termina utilizando un 40% o un 50%. Claro. Hay, hay como una ineficiencia que se da en todo eso. que es, eh, Hay mucho que es cultural. Entonces, bueno, ahí hay un desafío que tenemos por delante, los que movemos mucho efectivo, de tratar de ir llevando el uso en efectivo a favorecer los medios de pago electrónico. Bueno, y este 1%, la última, te pregunto, sí. ¿este, este, ¿este 1% se puede trasladar al, al usuario final? o, o sí, ¿cómo En lo principio, es? el tipo de servicio que damos nosotros, por ejemplo, nosotros damos servicio a las empresas este, de servicios públicos, a las empresas de Lugas, Agua, Teléfono, etc. Sí. Y si ellos no absorben ese mayor costo que nos van a trasladar a nosotros, nosotros nos vamos a ver la obligación de trasladar la diferencia a las personas. O decir. sea, es una decisión de cada empresa, básicamente. Sí. Va a ser una decisión de cada empresa, pero medio como inevitable, porque si la persona decide seguir pagando en efectivo, a pesar de tener una tarjeta, a lo mejor el, los que paguen en efectivo van a tener que pagar un costo, digamos un costo de una service charge, así como le decimos de un cargo por servicio, por ser efectivo, que no lo tendría si la persona pagara en, en débito. Todo esto se está terminando de definir en las próximas semanas, porque esto empezaría a tener vigencia en mayo. Bien, bien, perfecto. Bueno, muy interesante, vamos a ver, vamos a charlar nuevamente, si te parece, Gustavo, en algunas semanas para ver cómo se define este, pero en principio, bueno, va a quedar en la decisión de cada una de las, de las compañías a ver si absorbe este 1% o si se lo traslada a los, a los usuarios que quieren seguir pagando en efectivo, ¿correcto? Perfecto. Muchas te, gracias, Sebastián. Te mando un saludo grande, hablábamos gracias, con Gustavo ¿sabes? Gómez, CEO de Gire, de Rapipago y presidente de k 6 que es la Cámara de Empresas de Cobranza Extrabancaria. Actualizo un poquito la cuestión del escape de gas en retiro. Clarín dice que está cortado el tránsito desde Salguero hasta Retiro, así que debe ser un bolonqui el, el bajo, ahí la zona del Libertador. TN dice que el tema es por, por obras ahí en, en el bajo, que, se hubo, eh, que, hubieron, que, que tuvieron que evacuar, así se dice, una, una escuela por el fuerte olor. Dice TN que no hay sensación de, de peligro, aunque sí un ruido bastante, bastante fuerte, que los, los operarios que trabajan en la zona están, están tranquilos, o sea, obviamente que no hay, no hay, no hay alarma, salvo en la, en la gente que se asusta un poco, pero digo, no en los operarios que, están, que están, están trabajando. Así que, repito, la zona está cerrada al tránsito por completo desde Salguero y Costanera hasta Retiro. No hay heridos en este eh, en este momento dice Tn Y me llega otra actualización Por ejemplo, que eh, eh, Crescenti de Same Dice que una máquina vial le pegó a un caño Y que Metrogas Está tratando de Resolver la cuestión Ahí en, en el, el lugar Recomienda Crescenti de Same Que no hay que acercarse a la zona de retiro No te acerques a la zona de retiro En la medida de lo posible Bueno amigos, un poquito de música Y volvemos con más Solo Negocios Clavaditas 19.8, la temperatura está subiendo. Dice el servicio meteorológico que hoy va a alcanzar a los 26, 27 grados más o menos. Nubladito, por ahí sale el sol, por ahí no, sube un poco. Pero bueno, día, día pesado, ahí estamos viendo en eh, América 24. Es eso es lo que está en la tele en este momento. Te cuento el tema del caño maestro de gas que se rompió en retiro, que es como el tema de la, el tema de la mañana. Aparentemente la cuestión está, está controlada. Estoy viendo el gas en vivo, si eso es posible, porque hay una zanja del que sale algo y aparentemente podría ser, eh, podría ser el gas saliendo o estoy pensando en cualquier cosa. Bueno, ahí está, ahí está la zona de retiro colapsada, así que si andás por ahí con precaución, que más allá del tema del gas, que aparentemente está controlado, hay un tema, bolonqui de tránsito, que ni te cuento, cortado la zona de, de Costanera, de Salguero para retiro, todo, todo cortado. Bueno, hablábamos de emprendedores, como dice el separador. La noticia dice que hay una serie de startups argentinas que fueron seleccionados por el WEF por el Foro Económico Mundial en, eh, que se va a hacer en Latinoamérica en, en, en Brasil, el Work Economic Forum así se dice, así que bueno vamos a hablar con una de, de estas compañías Con Tienda Nube para que nos cuenten un poco Cómo es esta cuestión de que fueron seleccionadas por el web Estamos en comunicación con Santiago Sosa CEO de Tienda Nube Estoy por estornudar, me contengo Y por esa, por esa contención Merezco el, eh, el Martín Fierro digital de, Del año que viene, calculo yo ¿no? Porque la piloteé, se sintió un poquito Pero lo contuve al aire Y eh, algo inesperado, ¿no? Porque la verdad que pensé que salía el estornudo Bueno, Santiago, disculpas por esto, buen día ¿Cómo estás? Se va todo bien. Pues bien, todo. Es todo en orden. Y la verdad que es un poco así. La verdad que lo tengo que largar. Hay que sincerar los estornudos y la tos en la radio, ¿viste? Que vas a hacer fuerza como recién. Pero bueno, ¿viste? Te, nada, me acordé de, de mis, mis días en mi pueblo escuchando a Carrizo y demás. Y dije, la tengo que bancar, dijo. No tengo que estornudar. Bueno, Santiago, con Santiago Sosa hemos hablado ya algunas veces. Nos ha contado qué es Tienda Nube. ¿Querés contarnos rápidamente qué es Tienda Nube antes de hablar del UEF? Dale, sí, sí, me encantaría. Vamos. Eh, bueno, primero que nada, mil gracias por, por la oportunidad, por recibirnos. Te cuento muy rápido. Tienda Nube básicamente es una empresa que busca ayudar emprendedores, pequeños o medianos negocios a que tengan éxito en esta nueva era digital. Básicamente emprender es algo súper difícil, creo que vos ya has hablado con montones de emprendedores, te han contado muchos de los desafíos que tienen. Complicado, eh, ¿no? Todo un camino eh, de esfuerzo como nunca te puedes imaginar. Cuando te sí. pienses en, en esfuerzo, bueno, es más, emprender. Pero bueno, Camino, camino árido, eh, lidiar con, con proveedores, con gente, con falta de recursos, un montón de desafíos. Con uno mismo. Con uno mismo, que está, es lo más difícil de todo y creo que lo que nosotros tratamos de hacer como empresa es allanar un poco ese camino. Si lo pudiéramos resolver totalmente, lo, lo resolveríamos, pero tratamos de allanarlo, básicamente, brindando una, una plataforma digital que al emprendedor que quiere vender productos le simplifica un poco lo que es la gestión del stock, eh, la creación de un sitio, la interacción con medios de pago, de envío y demás. Básicamente es eso, hacer, eh, a darle servicios a la gente que quiere, que quiere tener algún tipo de, de, de interacción o de venta por, por Internet. Ustedes son como una, como una plataforma eh, que, que, que como vos decías allana todas estas, todas estas cuestiones te ayuda a que puedas vender en internet, ¿correcto? Exacto, correcto Bueno, la noticia es que ustedes Afluenta, Tecnici, Solvers, todos amigos Digital House eh, y S4 Holdings, todas compañías jóvenes argentinas fueron seleccionados por, por, por, el, por el Foro Económico Mundial que va a tener su reunión anual en Brasil, ¿no? Dentro de poquito Sí, sí, bueno, el, el evento de hecho fue en San Pablo fue el evento... hace, hace unos 10 días. Exactamente, siguen, siguen el, la, la sesión del web, pero el evento concreto ya se hizo, se hizo hace 10 hace días, como, como, como decías vos. ¿Cómo, cómo fue esto de la, de la selección y en qué consiste? Mira, el proceso de selección básicamente fue una, una aplicación que se llenaba online, básicamente uno explicando qué es lo que hacía muy enfocado en entender cómo la, la empresa que uno desarrolla colabora o pone un granito de arena en alguna problemática que, que el mundo esté enfrentando hoy. Desde nuestro caso, tuvo que ver con esto de, eh, como hablábamos, a llenar el camino de quien emprende, a ayudar a una pyme a incorporarse en esta economía digital que es tan, tan competitiva y tan feroz. Y cada empresa, con un ángulo diferente, son todas empresas como, como verás que, que tienen algún tipo de, de impacto socioeconómico o intentan como te decía colaborar de alguna manera entonces fue un proceso de aplicación eh, o se respondían ciertas preguntas y bueno finalmente muy contentos de, de saber que quedamos elegidos y participamos de este evento de tres días bueno y fueron ahí a exponer y fueron uno de los seleccionados a nivel a nivel eh... A, ni, a nivel región. Contanos un poco, hablaron de esta, de esta problemática, ¿surgió alguna otra idea ahí, además de exponer? ¿Van a, van a tener algún, alguna cuestión que tenga que ver más, más formal con el negocio de ustedes? Es, ¿Fue solo interacción y exposición? Contame cómo sigue esta relación con el, con el World Economic Forum. Da, te cuento la, la dinámica del evento en sí. Básicamente el evento era había un montón de sesiones, como las llamaban ellos, de sí. diferentes temáticas que afectan al mundo, cosas muy variadas, desde eh, ...igualdad de género, responsabilidad del gobierno... ...seguridad, energías renovables... ...un montón de temáticas que, que afectan hoy al mundo... ...y en paralelo, en paralelo había una agenda específica de emprendedores... ...nosotros éramos principalmente parte... ...o habíamos invitado a participar de esa, de esa, de esa agenda... ...que tiene que ver con, con emprendedores... ...y cuál es eh, su rol en, básicamente en, el, en los desafíos del mundo. Eh, había un montón de, de sesiones... ...no era tanto sobre exponer sino sobre conocer gente... Eh, en nuestro caso yo tuve la oportunidad de ir conociendo fondos eh, regionales, fondos americanos, un fondo de Singapur eh, Siempre reforzar las, las relaciones con estos emprendedores argentinos que uno ya conoce, pero siempre está bueno volver a hablar Entonces no es solo sobre participar, sino también sobre... El, el, el, mucho del valor de esto no es, no es la sesión en sí, sino el, el, el recreo, digamos Cuando uno sale claro. y se encuentra con la gente y puede intercambiar ideas El pasillo El famoso el pasillo. pasillo Donde uno va Es un poco de lobby Rosquea Y por ahí Viste Nada Surge algún negocio O alguna asociación O algo de eso no Obviamente Sí sí, La verdad que sí Siempre surgen cosas interesantes eh, Y la verdad que está bueno Porque uno De verdad se lleva mucha inspiración Y, y muchas ganas De seguir De seguir haciendo Y ves, ves que Hay un montón de gente que está haciendo cosas y siempre es súper inspirador para todos. Bueno, genial. Me alegro mucho que hayan, que hayan participado de esta reunión del World Economy Forum en, en Brasil. Te hago la última, cortita. Hablamos con Santiago Sosa, el CEO de Tienda Nube. Contame cómo sigue Tienda Nube. Qué están, ¿En qué están pensando? Cómo, ¿Cómo sigue el negocio? ¿Están buscando financiación? ¿Ya están bien con eso? ¿Cómo viene el año para Tienda Nube? Mira, la verdad que Tienda Nube viene excelente. Estamos eh, súper contentos. En este momento no estamos buscando financiación. Tuvimos una última ronda de financiación que la anunciamos hace unos siete meses más o menos, que fue de siete millones de dólares de fondos de la India, de Estados Unidos y de México. Bien. Así que por el lado del capital, muy bien. Y ahora estamos cada vez más centrados en, básicamente, en, en, en entender hacia dónde va el mundo en términos de comercio electrónico. Si querés te comparto algunas tendencias bastante interesantes. Dale, a ver, lo hacemos rápido. Estamos, sí, estamos viendo que básicamente cada vez más los compradores eh, no compran en el sitio web tradicional, sino que se van a plataformas como Instagram o plataformas como Whatsapp y ocurren un montón de transacciones, compras y ventas directamente en aplicaciones de tipo chat, sí. entonces estamos viendo cómo llevamos tecnología hacia, esos, hacia esas plataformas para facilitarle la vida tanto al comprador como al vendedor y se viene todo un área de trabajo de mucha innovación en esas plataformas. Bien, perfecto, muy interesante esa cosa del, del, del, del comercio y la transacción que se, que se, que se finaliza por algún, algún, algún, uh, algún canal o alguna vía no tradicional de las no tradicionales, ¿no? ya no, no solo online, sino que además por ahí en WhatsApp. Claro, el, el sitio web que parecería hace unos años ser algo innovador, hoy parece, empieza a dejar, a, no, se convierte en algo más tradicional, justamente como vos decís, y se va todo hacia canales sociales, hacia chats, hacia, es impresionante la cantidad de negocios que se cierran por WhatsApp, y todavía es una tecnología muy rudimentaria desde el punto de vista transaccional, y hay mucho por hacer, y, y bueno, encarando para ese lado... Y después, conectando con lo que vos mencionabas hoy, también empezando a estudiar, todavía dando los primeros pasos en todo lo que es la línea de inteligencia artificial, que es un mundo también súper interesante para, para explorar y para agregarle valor. Al viene, viene todo por ese lado. Contame, para terminar, ahora sí, ¿cuántas, ¿cuántos clientes tienen en Tienda Nube? Hoy en, en Tienda Nube tenemos varias de, decenas de miles de clientes. Eh, no te puedo compartir el valor exacto. Te, te puedo compartir algunos datos interesantes. En términos de venta, el año pasado se hicieron más, o sea, miles de millones de pesos a través de, en ventas a través de nuestras plataformas y más o menos visitan a nuestros clientes una vez al mes unos 17 millones de usuarios únicos que pasan por, por las tiendas de nuestros clientes. O sea que tenés prácticamente todo el conurbano entero para, para transibilizar o, o una, una provincia entera pasando por nuestros servidores. Estos son números que ayudan a, a entender un poco la magnitud del negocio hoy. Buenísimo. Santiago, te mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Eh. Chau, Estamos hablamos con Santiago Sosa, el CEO de Tienda Nube, que junto a otras empresas estuvieron ahí en el Work Economy Forum en América Latina. Siguen participando del debate, del debate como decíamos. Participaron hace 10 días ahí en el foro concreto en Brasil. Música y volvemos con más Solo Negocios. Recuerden, arroba Solo Negocios Web en Twitter y www negociosweb.com.ar. Ahí, en nuestro sitio, un rato después que termine este programa, ponemos el audio del mismo para que lo puedan volver a escuchar online, para que lo compartan en las redes sociales, para que puedan acceder a los links de los principales temas en esta mañana en Radio LED. No se vayan, ya volvemos van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Otra vez el separado de emprendedores me dice nuestro emprendedor y tiene razón porque nos estamos eh, repitiendo. Pero bueno, hoy yo te avisé al principio del programa que íbamos a hablar mucho de emprendedores, así que así ahí estamos, repitiendo separadores. ¿Qué va a ser? Tenemos muchos, te aviso, pero bueno, alguna vez tenemos que repetir alguno porque la temática así lo amerita. Vamos a hablar con Martín Zucker, que es fundador Y, y, y socio de Foster Foster es el primer restaurante 100% automatizado de América Latina, se presentó la semana pasada estaba invitado, estuve de viaje no pude ir, así que lo llamamos a Martín para que nos cuente cómo es esto del restaurante automatizado Martín, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buen día Hola, ¿qué tal Sebastián? Qué bueno el principio que haya tantos emprendedores. Bueno, viste, sí, sí la verdad que tratamos siempre de, hacer, de, hacerles, de hacerles un huequito. Hoy es un programa más de, de más emprendedores. Tenemos como tres o cuatro notas de emprendedores. Así que bueno, es vos sos una de ellas. ¿Nos contás un poco de Foster? Le cuento. Eh... ¿Qué quieres que te cuente? Así me bueno, un poco. contame un poco de qué se trata Cómo es el, cómo es el, cómo es el, cómo es el restaurante que inauguraron Y, y, y cómo, en qué consiste esto de ser 100% automata, eh, automatizado Bueno, es una idea que surge de tres socios emprendedores Normal, sin una gran anécdota Estábamos comiendo en un restaurante los tres Veníamos de hacer cosas tecnológicas y con ganas de emprender oh, Ok, ok Estando en el restaurante nos dimos cuenta por algunos temas que tuvimos, que había un gran potencial dentro del mundo gastronómico. Para empezó pensándose que había un gran potencial para incorporar tecnología y mejorar la experiencia de la gente dentro de un restaurante. Después sí. seguimos avanzando e incorporamos también tecnología del lado de atrás, en la cocina e integramos todo con tecnología. En resumen, Foster es un restaurante que vos podés entrar y salir sin interactuar con nadie. Bien, perfecto. Algo, algo que se ve en algunos lugares del mundo, eh, en, en Estados Unidos o en Japón o en algunos lugares de Europa, pero que en Argentina, y por lo que dicen ustedes, en América Latina no había, no había ninguna experiencia de este tipo de, de, eh, de, de, de lugar para comer, como vos decís, donde no, no tenés ningún, no, ninguna interacción, lo haces todo ordenando y pidiendo y pagando por medios electrónicos, ¿correcto? Contame cómo es... Concretamente la, la la la la operatoria, yo entro al, al restaurante y con qué me encuentro? Entrás y te encontrás con siete tablets. Ok, desde las tablets vos haces tu pedido, en breve estamos por incorporar también la forma de personalizar tu plato, haces tu pedido, gestionas tu pago a través de Mercado Pago y pones con qué nombre alias querés que te llamemos para retirar tu pedido. Bien, perfecto. En la sala de al lado hay un video wall de 5 pantallas, en la primera hay una lista de personas, cuando tu pedido está listo te avisan por qué box retirarlo, esa misma pared tiene 18 boxes que están hechos con pantallas traslúcidas y esas pantallas se personalizan, aparece tu nombre, la descripción de tu pedido y cuando tu pedido está listo te avisa y vos retiras el pedido de forma autónoma también. Bien, perfecto. Todo muy simple, todo muy, muy, muy automático. Contanos un poquito eh, del, de, del menú, digamos, ¿qué puedo comer en Foster? En Foster tenés, por un lado, la sección de bowls, que hoy para comenzar arrancamos solo con ensaladas, pero en breve vamos a incorporar platos calientes como guisos o quizás polenta. La sección de armar tu bowl que está pronto a lanzarse Que vos con todos los ingredientes de la carta Más algunos adicionales puedas armar tu propio bowl wraps jugos hechos con verdura y fruta detox Aguas de fruta Colaciones, sopas y cafetería Bien, bien, perfecto ¿Y cuánto me cuesta comer eh, en el restaurante? Podés hacer un almuerzo desde 150 pesos Sin el descuento, ahora estamos con una promoción de lanzamiento de 20% de descuento que no va a durar mucho más. Así que para los ansiosos que quieran venir a conocer, que vengan rápido. Bien, bien, tenés ahí. Y, y, y, y terminamos, Martín. Contame bien la dirección, donde puedo hacer que están en el microcentro. Contame dónde podemos ir a participar de esta, de esta experiencia. En Tucumán. Eh, Foster está en Tucumán 42, es Tucumán casi reconquista, en una mansión francesa que tiene 130 años más o menos que aparte de toda la tecnología nuestra idea es, siempre fue aunque sea con pequeños detalles, poder mejorar la calidad de vida de la gente primero del lado de los tiempos que vos puedas ordenar tu pedido y retirarlo de manera muy rápida para poder disfrutar el tiempo para vos Bien. Ya sea para volver a tu trabajo o para disfrutar en Foster de toda la ambientación y el equipamiento que pusimos para que haya un espacio de menos y Y lindo. Bueno, genial. Martín, te agradezco mucho por la charla, te mando un saludo, ya los vamos a ir a visitar. Dale, muchas gracias, te esperamos pronto. Dale, hablamos con Martín Zucker, socio de, de Foster, este primer restaurante 100% automatizado de América Latina. Ahora, tanda y volvemos con el último bloque. Vamos a hablar de transformación digital acá en Solo Negocios. No te vayas. Auspicio este programa.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 Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info movistar.com.ar barra plan Aquí, Aquí nada es personal. Son solo negocios. Bueno, volvemos. 950 sigue la cuestión del gas en retiro, sigue cortado el, el, el tránsito, así que bueno, nada, tenés que tener máxima precaución si andás por ahí, si vís por la zona y sentís olor a gas, es porque ah, rompieron un caño en alguna de las obras que están haciendo ahí en la zona de, de retiro se rompió un caño, un, un caño maestro y por ahora la fuga no, no, se puede, eh, no se puede contener está ahí trabajando la gente de Metrogas en la Cuestión, la bajada por Avenida Castillo está cerrada, avisa la gente de América 24, así que la zona de la costanera, como dice América 24, la zona de Salguero, está cortado el tránsito, hay diferentes desvíos, pero bueno, en este momento la zona de retiro en lo que respecta al tránsito es un verdadero caos. Bueno. Vamos a hablar de, eh, de transformación digital, te decía yo, y de algunas otras cuestiones. Estamos en comunicación con Federico García, que es flamante CEO de Lagas. Lagas es una, es una compañía que, que justamente se dedica a estas cuestiones que tienen que ver con, con transformación digital, con implementación de tecnología en compañías, con ayudar a las, a las empresas a dar ese pasito hacia el mundo eh, hacia el mundo digital y di, además del pasito por ahí implementar algunas cuestiones que están más en la frontera de la tecnología. Federico, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día. ¿Dije bien? ¿Es así? ¿E ¿Eso hace Lagash? Tal cual, nos presentaste muy bien, de hecho mejor que yo inclusive. Bueno, es como, es, es como decís, eh, nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? a pensar en la problemática que tienen la, las compañías en esta nueva economía digital. Y ayudarlas a transformarlas, ¿no? A cada, a cada una de las organizaciones alrededor, al día de hoy, de todo el continente americano. Bien, bien. Ustedes tienen presencia en la región, también en Estados, en Estados Unidos. Eh, eh, contame un poco, yo sé que Blagas es una compañía que tiene, que tiene 15 años de, de existencia, no es nueva, pero vos sí estás como... Como nuevo, como nuevo, como CEO de la compañía hace, hace poco tiempo, así que también inaugurando, inaugurando cargo, contame, eh, contame un poco cómo están las, las, las empresas en Argentina y en la región en esta cuestión que tiene que ver con transformación digital. Escuchamos mucho de que hay muchas compañías haciendo muchas cosas, pero bueno, no sé si son todas, si hay muchas todavía por, por, por actualizarse. ¿Cómo, ¿Cómo está ese, ese segmento? Sí, en términos generales, Seba, es, es, es así. Las compañías requieren transformarse. Los negocios al día de hoy necesitan una celeridad mayor. El mundo digital está hoy en día. Recién escuchaba al chico de Tienda Nube y, y hablaban de, de, de las distintas formas de, de comercializar productos. Hoy las redes sociales tienen un fuerte impacto. Y compañías que, que están en industrias más tradicionales, como no sé, manufacturing, como retail, bueno, banking está sumamente... Eh, transformado, ¿no? Pero a nosotros como usuarios, inclusive, lo vemos como consumimos la, la, la información. Hoy, no sé, Netflix, eh, Claro Música, Claro Video, son productos que nos acercan a nosotros, contenidos que antes los consumíamos de otra manera, con lo cual, claramente, eh, hay una transformación. En algunas industrias cuesta más que en otras, y nuestro objetivo es ayudar a esas compañías a poder transformarte. Yo sé que es una pregunta difícil de responder y me vas a decir que, que es caso por caso, pero digo, ¿cuánto le cuesta más o menos a una compañía promedio de ustedes, eh, de, de los clientes que tienen ustedes, pasar por este proceso que me imagino que tiene una parte de consultoría y eventualmente una parte de implementación? Digamos, eh, eh, este proceso de, de donde ustedes se meten en el corazón de la compañía y hacen una serie de recomendaciones para, para cambiar, ¿cuánto lleva más o menos? Sí, más, más que recomendaciones, lo que a nosotros nos gusta hacer, Seba, es eh, entender la problemática de negocio que tienen eh, nuestros clientes y co-crear nuevas soluciones que okay. potencialmente o idealmente pueden generar inclusive nuevas líneas de revenue, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, eh, Claro Música, Claro Video, que nada, viene de una telco y hoy mueve contenido eh, a través de un canal. Entonces, en este proceso de co-creación, nosotros eh, utilizamos distintas metodologías, Design Thinking y otras, que ayudan a poder aterrizar las ideas, yo, hablando en yo, eh, y darle forma de soluciones con impacto en los negocios. Es esta metodología de, de co-creación o de ideación, dependiendo la, la, la problemática o la complejidad del negocio, puede estar entre un mes y dos, dos meses, eh, el primer el, la primera idea y a partir de ahí, una vez que tenemos la idea nosotros trabajamos iterativamente y constantemente en la evolución de esa idea Haces el desarrollo, de que, digamos, hace el desarrollo de la solución Exactamente, nosotros desarrollamos la solución y cada dos o tres semanas hacemos eh, una entrega en lo que se llama ambiente de producción básicamente para que los usuarios finales o internamente dentro de la compañía empiecen a usar esa co-creación esa nueva solución que tiene una problemática eh, particular, ¿no? Está bueno porque obviamente que vos trabajás sobre una cosa puntual, ¿no? sobre todo, vas, vas haciendo desarrollos puntuales de acuerdo a las, a las necesidades que vas determinando con el, con el cliente, pero digo, por lo que vos me contás, no es un, una implementación de, de, muy larga, digamos, al contrario, dos o tres meses para, para, para identificar alguna, alguna cuestión a hacer y después un, un, un, un tiempo para desarrollo y ya estás andando, digamos. Sí, eso, eso es así, eh, sobre todo porque nuestro, nuestro tipo de clientes, de nuevo, en, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en, en los más de, de, de ocho centros de desarrollo que tenemos, son clientes corporativos, ¿no? Eh, empresas de Fortune 1000, o sea, empresas grandes, eh, que necesitan una celeridad, que inclusive en algunas industrias, por ejemplo, en, en, la, en, en la industria financiera, compiten mucho con, con Startup Fintech, con lo cual ese tipo de compañías, tienen que tener deliveries constantes porque si no, eh, no pueden mostrar resultados al negocio con lo que se está esperando, lo que uno está habituado a ver con, con, con una celeridad de una startup o como simplemente, simplemente bajarse una aplicación y empezar a usarla, ¿no? Claro, claro, tenés que meterlo rápido para no quedarte atrás y que no te, y no, y que no te gane el mercado alguna, alguna competencia que te nace de un día para el otro, algo bastante habitual en estos, en estos tiempos. Correcto, correcto. Es, es así la celeridad en cada una de las industrias independientemente de cuál fuera, eh, es una necesidad muy concreta, está dentro de unas variables que nosotros medimos, dentro de cada uno de estos procesos de design thinking y obviamente dependiendo del tipo de proyecto, hay veces que nosotros eh, interactuamos con, con proyectos de IoT, por ejemplo, y, y este tipo de proyectos, si bien la idea y los primeros entregas son rápidos, dos, tres meses, a veces hay que producir alguno, algún hardware, no sé, en China o en, otro, o en otros lugares, eh, que termina siendo un poco de demora, ¿no? pero siempre hay prototipos. Para, para salir andando en, en etapas tempranas. Tenés que, tenés que mandar a hacer algún sensor a algún lado y por ahí demoras un poquito más. Bueno, vos me contabas el caso de Claro y, y el ejemplo de Claro música y Claro Video, me imagino que son clientes de ustedes. ¿Me querés contar algún caso, otro caso puntual en algún otro país que hayan desarrollado? Sí, eh, a ver, nosotros al día de hoy estamos trabajando, trabajamos con, con tecnologías tradicionales, pero hacemos mucho esfuerzo en inversión de investigación y desarrollo trabajamos con nuevas tendencias, tecnología emergente y eso nos permite a nosotros estar siempre a la vanguardia. ¿no? De hecho, nosotros trabajamos con equipos de ingenieros muy especializados con lo que nosotros llamamos high tech, que son las grandes compañías tecnológicas como Microsoft, Amazon, Facebook. Este tipo de eh, tecnología eh, emergente que tenemos, lo que nos permite a nosotros es avanzar como, por ejemplo, con temas de inteligencia artificial. Tipos de proyectos que estamos haciendo en este marco de inteligencia artificial, por ejemplo, volar drones arriba de un campo y a través de las imágenes high definition que sacamos predecir la cosecha de un determinado fruto. Eso es una mezcla de eh, advanced analytics, o sea, analítica avanzada, a través de procesamiento de datos no estructurados, como puede ser una imagen, una foto, un video, sí. e inteligencia artificial para poder proyectar o predecir el mejor momento de la cosecha de, de un fruto, y estamos hablando de fruto como fuera, no sé, un limón, como puede ser, no sé, eh, uva, bueno, distintos tipos de frutos, ¿no? Genial. Bueno, muy interesante, Federico. Te mando un saludo grande. Te, se nos termina el programa, por eso, si no, quedaríamos hablando un rato más de lo que están no haciendo en Lagash. Ya lo haremos en otro momento. Un Cuando fuerte abrazo. estoy disponible. Gracias, Sebastián. Chao. Te mando un saludo grande. Hablamos con Federico García, flamante CEO de Lagash, esta compañía que hace desarrollos para otras grandes empresas en América Latina, en Estados Unidos, que tiene 15 años de experiencia y bueno, está metida en esta cuestión de transformación digital. Un tema que nos encanta tocar acá en Solo Negocios. Pero ahora Solo Negocios se termina porque ya son casi las 10 de la mañana. Así que nos vamos a ir hasta el próximo miércoles. Le agradecemos al señor Mariano Tolosa que manejó magistralmente los controles de este de, de, de este programa Desde el otro lado del vidrio Hace la señal de La Venia Mientras tanto te cuento que sigue El tema de eh, el, La fuga de gas en el barrio de Retiro Bolonqui total de, de Tránsito, ahí vemos a un agente de la ciudad de Buenos Aires Que está tratando de ordenar un poco Los camiones del lado De más del lado de la costanera, también lío Del lado de Alemi eh, y más del lado De Retiro de la ciudad de Buenos Aires también gran, gran congestión de tránsito mientras tanto los empleados de las empresas de gas siguen tratando de parar esta, esta rotura en el caño maestro de gas que por el momento no tiene, no tiene control, esperemos que termine todo bien calculamos que va, que va a ser de esa manera, ahora nosotros nos vamos a ir hasta la semana que viene les mandamos un fuerte abrazo a todos y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles acá a las 9 en Radio LED para hacer otro solo negocios. chau